En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa junto a Claudio Rojas y María Cecilia Bartolín. Bienvenidos. ¿Cómo están, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos felices nuevamente, los echamos de menos, eh, en una nueva edición de nuestro programa, de su programa en realidad, La Verdad, una alternativa. Estábamos al otro lado de la cordillera haciendo actividades justamente antimafia. Sí, andamos en... Eh... Aquí estoy bueno... junto con María Cecilia Bartolínez Perdón, <risa> buenas tardes, ¿cómo están? Felices de poder estar aquí con ustedes eh, Sí, andamos en reunión de Grupo Antimafia Internacional Ahí andamos cargando pilas, eh, averiguando otras cosas Preparando la artillería ¡Ja, <risa> Eh, sí, preparando la artillería La verdad es que tenemos un programa Bueno, eh... bueno como Antes de que digas nada María Cecilia mm. eh, A nuestros eh, auditores le vamos a, a contar Que evidentemente Es un tema ineludible El sí. asesinato de Camilo Catrillán mm -hmm. Y vamos a, a Lo decimos con todas sus letras El asesinato de Camilo Catrillán y eh, sí. no podemos eludir el tema porque está en la palestra y han, han habido nuevos antecedentes se dijo una cosa después se desdijeron fueron cero de, cayéndose poco a poco eh, las versiones que dio en la versión oficial sí. eh, las mismas instituciones del estado fueron votando las otras eh, las primitivas versiones después las segundas versiones también fueron cayendo al finalmente ahí vamos a, a contarles eh, dónde vamos ahora Bueno, vamos a partir con un artículo eh, del periodista patricio lópez que lo hemos tenido aquí en eh, de invitado él es coordinador es periodista coordinador general de la plataforma chile mejor sin tlc y que él el día siguiente el día 15 hizo este artículo a raíz del asesinato de camilo Catrillanca. Todas las decisiones del Estado tienen consecuencias políticas y a veces graves. Como ocurrió ayer con el balazo que hirió la cabeza y mató al comunero Camilo Mapuche, comunero Mapuche, Camilo Catrillanca. Durante las últimas décadas, los sucesivos gobiernos han anunciado su solución para el complejo problema de la Araucanía, pero ninguna de ellas ha significado avances que hoy podemos que hoy podamos recordar. Hay, sin embargo, entre todas esas decisiones, una que persiste, la utilización de fuerzas especiales, de policías, cada vez más militarizadas para enfrentar el conflicto entre el Estado-Nación chileno y el pueblo-nación mapuche. Ya resultaba evidente, no, evidente no, demasiado evidente la total desproporción entre la realidad de la Araucanía y la formación de según las lógicas de la guerra colombiana de los cuadros que dieron lugar al comando Jumla. Una desproporción en el análisis de alguna autoridad que puede ocurrir en un escritorio, pero que luego tiene consecuencias graves porque como consecuencia mueren seres humanos, como lo ha ocurrido ayer. La aparatosa puesta en escena es el estreno de este escuadrón de élite muy en la línea de la puesta en escena de la operación Huracán en el gobierno pasado. Ya daban a entender que el gobierno y el comando jungla se preparaban para una guerra, con un detalle que, nos parece, es de sentido común para cualquier observador. Al otro lado, no hay un ejército regular, ni siquiera hay grupos con armamento pesado, y salvo la repudiable muerte del matrimonio Luxinger Mackay, sin registro de acciones contra la integridad de las personas, sino contra la propiedad privada en reivindicación de lo que describen describen como el robo de sus tierras ancestrales. Este argumento es perfectamente plausible al punto que no solo muchos historiadores le dan la razón, sino que además lo describen como parte de una política de estado. Parte central de esta desproporción que mata es el exacerbado valor que se le da a la propiedad privada, puesto que ayer el director general de Carabineros, Hermes Soto, ensayó explicar la muerte de Camilo Catrillanca al vincularla con el robo de un automóvil, asunto que en todo caso está aún lejos de ser probado y que lamentablemente, por la experiencia previa en el funcionamiento de la justicia y de las policías en la región, no induce a partir desde la desconfianza en vez de la confianza en los funcionarios del Estado. Ya los testigos han negado cualquier vínculo entre el comunero asesinado y el robo del automóvil. del automóvil Han dicho que Catrillanca volvía de su trabajo y que la única causa de su muerte es el operativo descomedido con que el comando jungla irrumpió, como muchas otras veces, en la comunidad de Temoncuicui. Esta exacerbación de la propiedad privada, lo que se traduce al final en falta de humanidad, no es solo propia de la arrocanía, sino que caracteriza a la institucionalidad y la sociedad chilenas del siglo 21 En estos mismos micrófonos, el ex ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, nos alertaba respecto a que el Código Penal privilegiaba la propiedad privada por sobre la vida de las personas. Tal como... Hace un par de días, la profesora de la Universidad de Chile, Alejandra amor cuestionaba que los medios de comunicación calificaban de héroes o heroínas a las personas que arriesgaban su vida para impedir el robo de su automóvil, cuando en realidad se trata de una reacción criticable que quita valor a la propia existencia. Dentro, como estamos todos y todos, Todas, del microclima chileno, hay cosas que tienden a parecernos normales o dejan de producir indignación. Un diario esta mañana ha seguido la línea argumental del general Soto y entrelazó la suerte del comunero con el robo del automóvil. El otro ni siquiera lo llevó como titular principal y dijo que Camilo Catrillanca murió en un incidente. De más está decir que para estas construcciones mediáticas, los mapuches no son asesinados, sino que simplemente mueren, como lo hacen los enfermos o los viejos por obra de la naturaleza. Para conjurar el peligro de hacernos parte de esas creencias, son necesarias voces que hablen por ojos, que nos miren desde fuera, como ayer lo hizo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional quien afirmó que, comillas, Chile debe asegurar que nadie pierda la vida de esta forma y de inmediato investigar estos hechos. La persecución y criminalización del pueblo mapuche debe parar de inmediato. Estimados auditoras y auditores, no son hechos aislados, son injusticias de siglos y esta es la última. Eso era lo que comentaba José. Eh, al día siguiente Patricio López y que es claramente lo que hemos vivido fuimos testigos de eh, una serie de versiones primero se dijo que y lo que dijo no solo Carabineros eh del GOPE, sino que, eh, estoy hablando Comando Jungla, sino que también el, el jefe de carabineros, el general Hermes Soto, y luego el ministro del interior dijo que había sido el robo de tres vehículos, de mujeres, con niños, y que el Comando Jungla había entrado en la comunidad persiguiendo a los autores de este delito. donde muere Camilo Catrillanca. Se dice primero que hubo un enfrentamiento. Luego esa versión se cae. Luego se dice que fue una bala loca. Luego esa versión también se cae. Luego de que la PDI se, se cae porque perdón, para, para nuestros auditores, para que, ¿no? Para que no se confundan, esa versión de la bala loca se pierde, se cae cuando cuando la PDI encontró más de 20 eh, esquirlas de balas y, y, y perforaciones en el tractor. Para allá iba. Por atrás, ¿cierto? Para allá iba. La PDI hace una investigación del lugar. Por supuesto, investigan todo, requisan todas las esquirlas, requisan todos los casquillos de bala que quedan. De hecho, los casquillos de bala son todos de los que usa la policía, ¿ya? Eh, y había 21 exactamente 21, recogen 21 el tractor donde venía Camilo Catrillanca junto con un joven de 15 años tenía más de 5 balazos por lo tanto se cae el tema de la bala loca ¿ya? Y, tampoco, y también se cae el tema del enfrentamiento porque él tiene una bala que le entra por la nuca por lo tanto, cuando nosotros hablamos de asesinato es real, no estamos inventando, pero si fuera un enfrentamiento, él tendría un balazo en el pecho eso es un enfrentamiento estoy de frente <coughs> ah, eh, pero la bala le entró por la nuca supuestamente iban persiguiendo a personas que habían eh, robado vehículos él venía en un tractor, un tractor que no anda a más de 30 kilómetros por hora entonces, perdón nadie en su sano juicio con dos dedos de frente arranca mejor, un delito en un tractor mejor, a 30 km por hora mejor corro más rápido y además en el tractor ah. uno va sentado alto, y no tiene respaldo por lo tanto queda muy expuesto Exacto. en consecuencia es absurdo haber arrancado en un tractor, la, la, las versiones son tan absurdas que se caen por su propio peso fíjate Cecilia uh -huh. que una de las cosas que dicen eh, eh, las versiones es que de, la, de, la, de los robos de vehículos primero no hay ninguna constancia de robo no hay ninguna denuncia ya no hay no hay nada que indique que hubo efectivamente ese robo y por otro lado el comando Jungla no tiene por qué perseguir delincuentes si es que así hubiera sido digamos porque el comando Jungla, tal como lo presentaron con, con, en un espectáculo circense en, en los canales de televisión eh, se creó para, para para el terrorismo supuestamente cierto Para el, supuestamente el terrorismo que habría en, el, en, el, en la Araucanía, digamos. Sí. ¿No? Te estás adelantando todo lo sí. que yo tenía. <risa> ya. Eh, sí, efectivamente. fue presentado para eh, para para combatir el terrorismo. Pero aclaremos una cosa. No existe terrorismo en la Araucanía. Lo que existe en la Araucanía es que el pueblo nació en Mapuche porque ellos estaban mucho antes de que llegáramos nosotros, mucho antes de que llegaran los colonizadores, mucho antes de todo eso estaban ellos. Ellos son un pueblo-nación, tienen reconocimiento desde la ONU a través del convenio 169, convenio que tiene firmado Chile y ratificado. Y lo que ellos están haciendo es reclamar la restitución de las tierras que les fueron robadas. Ahora, hagamos un poquitito de historia. Este chico, Camilo Catrillanca, no fue elegido al azar. Este chico, en el 2011, cuando se armó todo este revuelo con, lo, con la movilización pingüina, todos los estudiantes, aquí en Santiago, no solamente porque en Santiago, fue en todas, en todo el país. Allá en Temuco, en la Araucanía, este chico fue uno de los dirigentes estudiantiles. Desde allí en adelante que él empezó a movilizarse. Él ya venía y ya lo tenían identificado desde esa época, este chico. Y ahora estaba luchando y peleando por la restitución de las tierras a su pueblo. ¿Ya? Entonces, no era un sujeto al azar. Hemos visto señora, señor, usted que está escuchando y que debe haber escuchado todas las noticias, porque este chico no es el primero que muere es el último ojalá sea el último no creemos que sea así, pero bueno, ojalá deseamos que así sea todos aquellos que han sido asesinados en los gobiernos desde el gobierno de Lagos para acá ¿eh? aclaremos, no solamente desde el gobierno de Lagos para acá todos ellos han Eran personas importantes dentro de la estructura de claro. la comunidad mapuche. Eran personas que tenían una calidad de guía espiritual. O huaychafe, o lonco, o algún algún cargo, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué, ¿qué me dice a mí eso? Yo pienso, este es mi, mi pensamiento personal, me hago cargo es que lo que quieren hacer es descabezar al pueblo. ¿Cómo elimino aquello que quiero... Eh, ¿Cómo lo dejo... Eh, lo desarticulo. Entonces. ¿Cómo lo desarticulo? Esa es la palabra. Gracias. ¿Cómo desarticulo aquello que quiero eliminar? Corto cabezas. Le quito la guía. Y para ellos los guías espirituales son los más importantes por lo tanto han ido sistemáticamente matando lonco peñis huechafe cada uno de ellos y por supuesto también machi recordemos a Francisca Linconao que la han tenido detenida cinco veces, le han hecho cinco veces juicio y ha salido libre porque no tienen pruebas de que ella haya hecho nada claro. entonces hay una persecución con precisamente los guías espirituales de El Pueblo Mamuch. Ahora, tal como tú decías, este comando jungla no está para delitos comunes. Hablan de tres vehículos a profesores, a ah, ojo. Profesoras mujeres que andaban con niños. Efectivamente, el colegio de profesores hace una hace una um, declaración una declaración estoy perdida <risa> hace una declaración y dice que primero mandaron allá preguntaron porque se conocen tú comprenderás que no son tanto los mm. profesores que hay en la Aucanía mm. se conocen no saben de nadie que haya dicho a mí me robaron Fui yo, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquí, pasó allá, nadie ha hecho denuncias, no saben ni quiénes son, porque no existe, no hay denuncia. Y el Colegio de Profesores dice no conocer ni saber que ningún profesor o profesora haya sido asaltada en estas últimas semanas. Entonces, se cae a pedazos las primeras versiones, se cae a pedazos el hecho que no hay delito que perseguir, Entonces la pregunta es, ¿qué andaban haciendo allí? La respuesta es simple. Ingresaron a un lugar, que era una comunidad, como lo han hecho no una, muchas veces, y lo siguieron haciendo los días posteriores a esto. Porque ingresaron a otras comunidades, violentando, disparando, y hay también niños y mujeres heridos eh, que tienen efectivamente pruebas visuales, fotos y todo lo demás. Lo que ellos hacen y lo que hicieron fue buscar a alguien y asesinar Porque estaba metiendo ruido y porque estaba llevando a su comunidad y guiándola para solicitar la restitución de tierras ancestrales. Eso es lo que pasa. Eso es lo que yo pienso. Ahora, eh... Eso es más o menos lo que ha pasado. Se han ido cayendo todas las todas las versiones. Esta semana hubo una una entrevista que tuvo el, el director de Carabineros, Hermes Soto y el ministro del Interior, eh, Chadwick, se me olvida el nombre. Andrés, con, eh, Andrés Chadwick. Eh con eh, eh las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Ciudadana. En esa comisión... ¿En la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados, por supuesto. Eh, le consultaron eh, las razones que había pasado, eh, más o menos todo lo que había pasado, como por qué razón una versión, por qué razón otra versión, y así... Eh, para que ellos explicaran qué había pasado con ese tema y por qué razón eh, tanta versión tanta versión distinta, digamos ¿eh? Eh, esto fue el eh, pero estoy perdida <risa> Vamos una pausa Arauco tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias de siglo Que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio Pudiendo no remediar Levántate bueno Conquistador Buscando montañas de oro Que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro Que le renumbran del sol, levántate, Institut Cartogràfic i Geològic de últimos acontecimientos. El general hermesoto es enviado eh, a la Araucanía, a la comunidad de Temucuycuy, para verificar aquello que se había dicho de que efectivamente estos eh, funcionarios del golpe habían entrado a la comunidad, pero que no llevaban cámara. Envían al general hermesoto Soto el ministro del interior para averiguar Efectivamente qué era lo que estaba pasando Porque ya las versiones se habían caído Tres veces a esa altura ¿Cierto? Una vez vuelto Entonces el Ministro del interior Sale a confirmar que efectivamente Si sí había cámara Pero que el carabinero que la llevaba Había eliminado La cámara supuestamente porque tenía imágenes privadas de él y de su esposa. Aquí caben preguntas, por ejemplo, si es un implemento de trabajo, que ha un video de la esposa en la cámara de seguridad? Personalmente yo no creo esa versión. No la creo porque ningún carabinero eh, se expondría una cosa así, digamos, ¿cierto? Ahora, esto es una excusa barata para no, tener, para no mostrar la cámara. Para justificar, para justificar claro, el para no, que hayan roto. No eh, claro, para no parecer el homicidio, para no ser culpado. Exactamente. O, pero o buscar digo, un mal menor. Por eso te digo, la pregunta que cabe es por qué razón una cámara que es de trabajo tenía una... Porque el carabinero que hizo esa confesión sabe que se está poniendo un castigo, pero un castigo menor sí. que el... el, el destruir una evidencia pero ojo pero, porque pasa a ser un delito pero ojo porque resulta que se dice que el oficial que llevaba la cámara es el oficial que disparaba en contra de Camilo Patria entonces aún más grave porque estás entorpeciendo la justicia aparte de haber sido quien disparó ya entonces luego de eso se produce toda una gran enorme cantidad de manifestaciones de todo tipo, estudiantes, profesores, eh, la organización no más de FP, la CUT, eh, organizaciones sociales de derechos humanos, admitir internacional hace declaraciones, o sea tenemos toda una batería incluido un gran cacerolazo que para que el intendente mayor de la Araucanía y el ministro del Interior salgan de sus cargos, ¿ya? Luego, este lunes, no, este martes, en realidad, el lunes el gobierno vuelve a ratificar al intendente mayor y el lunes, y el martes, a raíz de todas las presiones, mayor renuncia. O lo hacen a sacrincia. ¿Alguien, o lo tiene, hacen, alguien tiene que pagar el precio O lo hacen reducido El hilo se corta por lo más delgado Exacto Ahora eh, Luego de esto, el día lunes también La Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Seguridad Sesionaron en conjunto para reunirse con el Ministro del Interior Y el General Director de Carabineros precisamente por este caso. Presidida por la diputada Carmen Gert y el diputado Iván Flores, ambas comisiones escucharon declaraciones e hicieron preguntas, ¿ya? Entre ellas, eh, el ministro Chadwick, por supuesto, dice que ellos lo que están es resguardar la seguridad de la comunidad, que no están militarizando nada, eh, Y, eh, por supuesto, no es algo que nosotros podamos creer. Eh, si podemos recordar, cuando el presidente presentó este comando cúmula, que fue eh, entrenado en Colombia, donde hay guerra de guerrillas y además hay narcotráfico, eh, claramente lo que hacen es militarizar una espada. El ministro del Interior recibe las interpelaciones de una de las diputadas que se dirigió precisamente a Andrés Chandu, que fue la socialista Emilia Gullado, quien es de origen Mapuche-Uiliche, y y que acusó que, más allá del lado político de cada administración, lo que se debe comprender es que siempre se han querido imponer el Estado por sobre la soberanía de los pueblos originales. Ella dice lo siguiente, comillas, Usted, ni nadie, ni nosotros, ni este Congreso ni el Estado de Chile le va a entregar y le va a sanar el dolor a la familia de Camilo Catrillanca ni a ninguno de los que han caído, que usted señala murieron a raíz de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría. Porque independiente de que hayan gobernado la nueva mayoría y la concertación, las grandes oligarquías siempre estuvieron gobernando y han sido partícipes de todo el atropello en la Araucanía indicó tu llave cosa que por supuesto eh, creemos que es exactamente así ¿Mm? eh, lo que se quiere en realidad aquí es precisamente eso es que eh, el ministro Chadwick lo que está haciendo el gobierno es de la decisión política y de la responsabilidad política que hay detrás de todo esto. Sale el intendente y él lo es interpelado en la Cámara de Diputados, por supuesto, pero él dice que él no puede renunciar, que él responde al presidente, que el presidente se lo tiene que solicitar y que lo que él está haciendo es su trabajo de resguardar la seguridad en la región. Eh, sabemos que no es así, sabemos que no es la primera vez, sino que una y otra vez se hacen... Eh... Sí. Perdón, recordémosle a nuestros auditores que el ministro Chávez tiene contratado al abogado Luis hermosilla saltándose las instituciones del país del Consejo de Defensa ah, sí. del Estado para perseguir a los mapuches. Y es así que logró en la condena de, de los hermanos de a 18 años sí. que son totalmente inocentes y sí. sin embargo la Corte Suprema eh, sucumbió Y, y también eh, ratificando la la, la la condena del machi Celestino de Borneo sí. condena 18 años pues, también sin pruebas sí. sin ninguna prueba no existe evidencia eso ya lo, lo hablamos en una, una oportunidad sí. y además hay que recordar que hay una solicitud de amnistía internacional donde la jueza Saldivia que fue sacada de este caso porque tenía un voto disidente sí de los que tuvo acabas de nombrar, eh, hizo una reclamación y Amnistía Internacional está solicitando y además eh, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está solicitando información hace meses al Presidente de la República, de la República que no se ha constatado ahora. Sí. Lo otro que se me olvidó agregar también otro caso importante es el caso Iglesias los hermanos Trangol. Sí. ...también injustamente acusados sin pruebas. Bueno, eh, más allá de la renuncia del intendente mayor... Eh, ...la Cámara de Diputados, junto con los votos de los diputados de la dc ...confirmaron una acción contra el intendente... ...y en este caso se trata de una acusación constitucional que va, efectivamente... ...y que también estaban hablando de acusar... Eh, constitucionalmente También al ministro del interior ¿Ya? Ahora, vamos a ir a qué ¿Qué es lo importante? Hay eh, Aquí la, la ¿Cómo es que se llama? La declaración De De cómo es que se llama De eh, Este joven Que iba a el joven de 15 años, es muy importante. Sí, joven de 15 años. Que iba con Camilo Catrillanca Y que ojo, nosotros hablamos aquí eh, acerca de unos chicos que fueron eh, a la salida del colegio de Ercilla. Que habían salido, que habían sido tomados por carabineros y que habían sido hechos de vestirse. ¿Recuerdas que habíamos hablado de eso? Bueno, este es uno de aquellos chicos que ya desde más pequeño tenían 10-12 años, habían sido ya violentados por carabineros. Bueno, él da testimonio porque él es, eh, de hecho, el único testigo presencial de la, de la muerte de Camilo Catrianca. Y ocurre que en el hecho, él es bajado del tractor, es golpeado, luego... Eh, ...es llevado al furgón, donde otra vez, eh, sigue siendo golpeado Él allí ve que efectivamente había una cámara, que el policía eh, la destruye Y cambian el, el... no sé cómo se llama el, el, la memoria de la cámara, la cambia La tarjeta La destruyen, ponen otra, él ve todas estas cosas, ¿ya? y es golpeado. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta una querella contra todos aquellos que resulten responsables precisamente porque este es un chico de 15 años y se violaron no solamente, eh, no solamente se violaron sus derechos como niño, como persona, como eh, Todos no le permitieron, lo tuvieron detenido 18 horas sin que hubiera ninguna prueba, sin que hubiera absolutamente nada. Esto eh, fue el día, eh, finalmente se conoció la declaración entregada ante el Ministerio Público por parte del menor de 15 años que acompañaba es a Camilo Catrillanca. Se dan solamente los datos eh, iniciales, ¿no es cierto? Y el testimonio fue dado a conocer por la tercera, no le creemos mucho a la tercera, pero bueno. Indica con bastante detalle lo que habría sucedido la tarde de ese miércoles 14 de noviembre. En primer término, el menor sostuvo que el motivo de la presencia de ambos en el lugar se debe a que iban en camino a la casa de la madre del comunero muerto para conseguir cilantro. Queríamos matar un cordero, pero nos faltaba cilantro entonces en el peñi. Camilo se ubicó en el tractor azul y me dijo que lo acompañara. Fue ahí cuando se encontraron con los funcionarios policiales armados. Él dice, comillas, Vimos tres carabineros y escuché un disparo de escopeta en la parte lateral del tractor. salto pintura. Entonces Camilo se echó hacia atrás y se devolvió por el mismo camino que veníamos y vi que desde el otro costado del camino salieron dos carabineros de entre las espinas y ellos empezaron a disparar a la parte trasera del tractor eran hartos disparos, se escucha como ráfaga y en un momento mi peña y Camilo me dijo agáchate y entonces yo me agaché y se escuchaban más ráfagas de disparo agregó que su voz era más bajoneada, era distinta a como me lo decía siempre y ahí él iba como agachado y después se escuchó otra ráfaga y ahí fue cuando mi penny se iba en el tractor para el lado le salió el líquido de la nariz entonces yo frené el tractor piso el freno y dio vuelta a la llave quitando el contacto se dieron una vuelta a la plaza antes de llevarlo al CIFAM dice después los carabineros ya estaban cerca y me puse de espaldas a carabineros y le digo que a mi compañero le habían herido Carabineros no tomó en cuenta eso y me empezaron a agredir, me tiraron al suelo. Un carabinero me pegó un palmetazo en la cabeza y me tiró al suelo de rodillas. Después uno que le decían el coronel me dio otro palmetazo y me dice que me ponga de guata. Llega otro carabinero con una suiz y me pegó en las costillas. Después viene otro y empiezan a llegar las tanquetas y me amarró las manos con amarras plásticas y me las apretó más con el pie. Respecto eh, del momento de su detención, el adolescente recuerda, comillas, los carabineros me dijeron, todas las groserías, me insultaron mucho. De ahí pasó una tanqueta adelante y después pasó otra, y se suben a esa. Ahí veo que mi compañero estaba en el tractor y un carabinero le pone algo en la cabeza y le trata de hacer reanimación arriba del tractor. Eh... El chico sigue contando y dice, la primera vez que nos dispararon los carabineros me dije, vía 3, en el del medio disparó con una escopeta y el del lado derecho iba con la cámara que era el mismo que se cambió la cuestión negra de la cámara en la tanqueta. Él no sabe cómo se llaman estas cosas, ¿no? Luego... Dice, cuando iba en camino al Silla, pasa por el lado la camioneta Dodge con mi compañero y Hidido y ellos se dieron hasta una vuelta en la plaza antes de llevarlo al CESFAM, que es la atención primaria de, de emergencia. Sobre lo ocurrido al llegar a la comisaría, el adolescente asegura que en la comisaría me bajan por detrás, me hacen ingresar hasta los calabozos y ahí me tiran para adentro. Yo les pedí que me soltaran las amarras y no me la soltaban. Estuve como 10 minutos desplazado en el calabozo. Yo también le preguntaba cómo estaba mi compañero y ellos me decían, ¿Cuál? ¿El finao? ¿El que matamos? Yo les pregunté si era en serio. Y ellos me dijeron, no, te estoy diciendo que lo matamos, weón. Palabras textuales de este chico que dice que eso fue lo que le dijeron los carabineros. O de una violencia y más encima eh, hablando de eh, de la muerte de alguien como si nada ¿Te das cuenta? Absolutamente como si nada Entonces, hablamos aquí de una premeditación Yo quiero hacer un comentario Sí, sí, sí Para no aburrir con tantos elementos nuestros auditores quiero hacer un comentario digamos para tratar de englobar toda esta historia a ver no sé si tú recuerdas que antes de este hecho hubo actos de violencia de carabineros en el INBA sí, sí, que lo sí, estuvimos mirando que actuaban con mucha violencia incluso lo observamos nosotros, hay un video donde parecen que estuvieran en, un, en la guerra sí, con comandos tirándose sí, sí, al suelo sí, sí en un colegio donde hay niños así actúan sí. esas cosas estábamos viendo y mucha violencia en el INBA eso fue produciendo un ambiente, eh, yo diría una molestia general, general en general uh -huh. en mucha gente y con esto de Camilo Catrillanca y, y las versiones que tú bien has contado como se han ido derrumbando ¿Sí? produzco una movilización que creo que no habíamos visto tan de tan diversas instituciones, tanto estudiantes, sindicatos, de qué sé yo, que el gobierno no te así que tan valió, pero pero de alguna manera se sintió acorralado. Y, y el ministro interpelado por los diputados, interpelado por la prensa, comentarios y esta noticia ha sido tan fuerte la movilización y las redes sociales que ha llegado a los medios masivos Y en los medios masivos hemos escuchado en CNN, un canal que nosotros eh, consideramos bastante más objetivo que los canales eh, nacionales de acá, comentarios muy duros contra las versiones tal, lo mismo que comentamos acá. Entonces, lo que quiero tratar de exponerle a nuestros auditores es que de alguna manera esta movilización es tan grande, con un hecho que irritó tanto a la gente, porque la mentira, el engaño burdo de lo que hemos sido eh, presa con versiones absurdas que se construyen, ni siquiera se hacen bien. Entonces, eh, tenemos antes lo de la operación Huracanes, en, en fin, tantas cosas que se han ido cayendo, las mentiras de carabineros, lo que... Lo que pasa con carabineros en la corrupción digamos que es otro tema digamos pero pero que también se suma a la, a la a, a degradar la institución que antes como hemos comentado era una institución que muy bien vista por la gente y hoy día está por el suelo y esto produjo una explosión social gigantesca yo diría que creo que no habíamos visto en mucho tiempo, no sé no, no, no se me viene a la mente a lo mejor hubo antes otras pero no me acuerdo en este momento no se me vio a la mente una explosión social de esta naturaleza. Lamentablemente tuvo que correr sangre de un mártir, Camilo Catrillanca, que hizo que el vaso se rebalsara y la gente explotara. Y eso la ha producido, ha incomodado, diría yo, al gobierno, que ha tenido que hacer algunas concesiones, ¿cierto?, Eh, el hilo se corta por lo más delgado y le, le, le aceptaron la renuncia al intendente lo correcto habría sido que también hubieran eh, pedido la renuncia al ministro nosotros sabemos que va a ser muy difícil pero pero, pero, pero de es que... alguna manera el gobierno eh, tiene señales claras en el sentido de que hasta la oposición política le, le, le, le hizo observaciones fuertes entonces no es llegar y matar mapuche, así nomás así que en, en ese sentido creo que la sangre del mártir Camilo Catellanca no ha sido en vano eh, porque ha producido una remoción de conciencias ha sido una explosión social gigantesca que ha ha dado no te voy a decir que frutos porque no ha dado grandes frutos pero sí ha removido removido las conciencias, ha removido y ha servido para que la gente despierte un poco y no se no se letargue con las noticias que le dan, sino que hay mucha mentira, se dé cuenta cuánta mentira nos están metiendo por la televisión. Sí, lo que pasa es que pausa, pausa. No, vamos como una, una pausa, volvemos a seguir. Lo que dazo uno tras otro ahora por qué razón yo siempre me he preguntado por qué razón el comando jungla porque no hay una guerrilla porque los mapuches no tienen armas porque no son narcotraficantes ellos quieren reivindicación territorial quieren reconocimiento como nación mapuche pero buscando encontré algo que justifica aquello que está pasando. Julio de este año, el directorio de Celulosa Arauco y Constitución S.A. aprobó un proyecto de modernización y ampliación de la planta Arauco, una millonaria construcción que significará edificar una de las instalaciones más grandes de Latinoamérica. Un alto ejecutivo de la compañía informó que demorarán 30 meses, por lo que estará operativa en el 2021. Arauco es el brazo forestal de la empresa COPEC, del grupo Angelini. Había anunciado hace algunas semanas, estamos hablando de julio más o menos de este año, que espera plantar este año 48.000 hectáreas de monocultivos, superando su promedio anual que traía que eran 35.000 hectáreas. Todo esto para abastecer al gigante de la celulosa, ¿ya? La pregunta es, Estas plantaciones significan más territorio de pinos y eucaliptos, en una zona que se caracteriza por las reivindicaciones de las comunidades mapuche en contra de la ocupación que han hecho tanto Arauco como la forestal Mininco, que pertenece al grupo mate. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué razón hacen esto? Esto va a ser en el centro sume, estamos hablando de comunas como Contulmo, Pirúa, Cañete, Purén, Capitán Pastene, entre otras, se van a ver afectadas precisamente por esta mayor cantidad de monocultivos. Sabemos que los monocultivos destruyen la tierra. Y los mapuches viven en armonía. Ellos tienen una cosmovisión radicalmente distinta de lo que es eh, el extractivismo que tienen estas estos dos grandes grupos, los más poderosos de Chile, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? ¿Por si tu te preguntas ¿Por qué el Comando Jungla, Ahorita que violenta una y otra vez todas las comunidades, ingresa, tira bombas lacrimógenas contra mujeres, niños, adultos? Provoca. Esa es la respuesta. Mm. Ellos necesitan más tierras. ¿Cómo lo hago? El Comando Jungla está al servicio de Mate y Angelini. Exactamente. Así es. Simple. Eso es lo que pasa. El comando jungla está al servicio de los grandes poderes económicos, ni siquiera del país, porque, ojo, los carabineros debieran estar bajo la tutela del Estado. Debieran obedecer órdenes, y no las obedecen. Hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Lo que implica, tal como tú dices, que ellos están a, bajo las órdenes de los grandes empresarios. En este caso, Angelini y Matri. Yo quiero terminar, porque hay mucha gente, lamentablemente, que dice No, que quienes son los mapuches, que ellos no tienen ninguna ningún derecho sobre la tierra, que títulos de propiedad y todo lo demás. Quiero terminar con unas frases que dice lo siguiente. Tomí. Dos mil mapuches ayudaron con caballería, ganado y vaqueanos al general San Martín en el cruce de los Andes. Perdón, el parlamento al que citó a los caciques tenía el objetivo además de pedirles permiso para atravesar sus territorios. Memorias de Manuel Olazabal Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo, solo para no tener que pagar multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres, los indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. General José de San Martín. ¿Por qué termino con esto? Porque el general José de San Martín los convocó para solicitar permiso para atravesar sus territorios. Ellos eran dueños y estuvieron aquí mucho antes que nosotros llegáramos aquí. Que todos los extranjeros que llegaron aquí, invitados por el gobierno de Chile, a con los cuales se les regaló territorio, se los solventaron Y que hasta el día de hoy siguen siendo solventados por el decreto 751, si no estoy mal en el número, para las plantaciones estas que hacen de pinos y eucaliptus Ellos, la nación mapuche, tiene mucho más derecho que cualquiera de los latifundistas que existen y que viven y que depredan la madre tierra allí en la Araucanía. Bueno, queridos eh, auditores, eh, era un tema que teníamos que tocar. Eh, habían muchas cosas que teníamos que eh, transmitir. Y esperamos que les haya gustado lo que les dijimos y que les haya quedado claro el, el panorama general. Esperamos contar con ustedes la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.